Hola, Gisela, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia de IBS m t i n c u n a c o Un gusto charlar con ustedes y, y bueno, un gusto también de, por los motivos por los cuales charlar, ¿no? Que es este, este Día de, de la Educación Popular y Comunitaria.、Eh, nada, eso, t y muy, muy contenta de, de, de poder compartir con, con ustedes, con la audiencia. Ustedes son parte importante de. de De la educación popular y también de la comunicación comunitaria, así que, nada, compañeros. de Corazón, que queremos mucho.、Eh, gracias, Ali. Y bueno, y contarle por ahí un poco a la gente que está del otro lado, que, que por ahí、eh, no sabe, o todavía no ha, ha llegado, no ha tenido la posibilidad de, de saber sobre la educación popular. Contanos, bueno, primero, que cómo surge、eh, esta iniciativa, cómo surge、eh, el día del 19-9, pero qué, qué, qué significa、eh, además.、Uh -huh. Sí, surge como, como una. Primero es parte, digamos, de un recorrido que, que hemos hecho e las organizaciones después de, de muchos años,、eh, más de 30 años de trabajo,、eh, en identificarnos con esta perspectiva de trabajo que tiene que ver con la educación popular, ¿no? Con, con las ideas、eh, de Paulo Freire, que, que fue uno de los. De los Pensadores, impulsores de, del tema de la educación popular, que trabajó por ahí con las comunidades de, de Brasil, de, alfabetizando、eh, comunidades campesinas y, y con, a partir de esa experiencia poder pensar, digamos,、eh, toda una, una cuestión de, de, nada, de qué educación es la que queremos n o、mm. y, y para qué, digamos,、eh, cuál es el sentido de esta educación. Entonces, ahí digamos, nosotros u nos p c o o n inscribimos en esa tradición de, de la educación p o p u l a r y comunitaria que tiene que ver con esta, esta idea de, de la educación como una herramienta de, de transformación y como, como una, una educación que nos, que nos ayuda a pensar, a transformar, a poder criticar digamos, las condiciones que por ahí en las que, en las que vivimos, en las que estamos. Y que, y que el lugar de, de, del, del educador y del educando, de, los, de, de ese rol digamos, que se va haciendo, tiene que ver con eso, con esa, con esa transformación de un mundo más justo, más, más igualitario, un mundo en el que, que podamos vivir mejor, ¿no? que no nos conformemos con lo que está, sino que podamos pensar en la, en, la, en la transformación. Y bueno, y esto, como te decía, surge、eh, más desde de una iniciativa de. De, la red, de las redes, de, de decir, bueno, hay, hay un montón de, de distintos días y nuestro, nuestro día tiene que ser,、eh, nada, identificarnos con eso, con, con, con la educación popular y comunitaria y ese, ese, ese día que mejor que sea el, el día del nacimiento de Paulo Freire, que es、eh, uno de los, de, de los intelectuales, de los. Militantes que, que estuvieron con esta idea de, de la educación popular, y que, que, bueno, que la verdad que fue un movimiento muy importante a nivel latinoamericano y que llegó también a, a nuestro país. Y que, bueno, que hay mucha gente que hace un montón de cosas con, con, esta, con, esta, digamos, con esta perspectiva ¿no? de, de transformación social, de poder pensar que otro mundo es posible para todos, más justo, más igualitario, con menos desigualdades. Así que un poco eso, digamos, y, y a partir de ahí surgió como esta idea. Empezamos a juntarnos con otras organizaciones.、Uh -huh. En principio fue con, con la Red Andando, que es una red hermana, compañera de, de, del territorio, que está en el territorio del Merlón Moreno.、Uh -huh. Bueno, con la red del encuentro y otras organizaciones que fueron invitadas. Y la idea fue empezar a instalar la idea del día y hacer un, una. una Nada, una manifestación pública de ese día, así que bueno, fue todo un trabajo como, como todo lo que hacemos: n o trabajo de hormiga en los centros, primero con las familias, con los chicos, y poder llegar a prepararnos para、eh, nada, poder celebrar juntos, celebrar y a la vez、eh, como visibilizar n o el trabajo、uh -huh. de, de, de los, las compañeras en general. En los centros son más compañeras mujeres, casi el 80% de, las, de los que trabajan en los centros comunitarios son mujeres.、Uh -huh. Entonces, poder visibilizar que eso que hacemos、eh, nada, es un trabajo, es un trabajo que, que, bueno, que no está reconocido. Bueno, en este momento estamos con eso: n o que además de que sea un día de, de celebración, también q u es e un día como de manifestación y de reclamo por el reconocimiento de nosotros como trabajadores comunitarios. n o Así que estamos ahí con, con ese doble, doble día de festejo y celebración de nuestro día, y a la vez de poder poner como en agenda que, que, bueno, que las trabajadoras y los trabajadores de los centros,、eh, lo que hacemos, los que, lo que estamos día a día comprometidos con, con nuestros barrios, con nuestras comunidades,、eh, es, es trabajo y necesitamos que ese trabajo sea reconocido de alguna manera、eh, por el Estado en principio. Que nosotros en nuestras comunidades nos sentimos súper reconocidos, ¿no?、Uh -huh. Digo, cualquiera que, pase, que anda por z a n a Tigre sabe qué es el Belén, qué hace, quiénes son los que están ahí, digamos, qué hace la radio,、eh, la región también, digo, pero por ahí falta ese reconocimiento más de, por parte del Estado de, de que contemple que somos trabajadores y que en, esta, en eso también se piense,、eh, bueno, nuestros derechos como trabajadores, ¿no? Que, que, bueno, que es lo que estamos por ahí más reclamando en estos、uh -huh. últimos. Dos años.、Eh, Ali, vos habías contado, bueno, empezamos、eh, primero con un trabajo dormido, simplemente mostrándonos lo, lo que se hacía, puertas adentro, sacándolo, visibilizando, pero bueno, ya ha tomado algunas dimensiones mucho más grandes y también conociendo cuáles son los trabajos, porque hay propuestas similares en otros lugares. Puntos, no solamente del país, sino de、eh, América Latina.、Eh, bueno, también poco, tomando de a poco dimensión sobre, sobre esta jornada y, como decías,、eh, contándonos sobre este reconocimiento que estamos exigiendo. ¿Nos puedes contar cómo se está trabajando? Digo, porque hay un trabajo importante ya que lleva varios años、eh, respecto a, a, a este reconocimiento, ¿verdad? Sí, sí, estamos, digamos, en realidad, como te decías, es parte de un proceso, digamos, de, de también de las organizaciones, ¿no? Entonces,、eh, al principio, las, los compañeros y las compañeras que se o r g a n i z a r a n en torno a pensar las necesidades de los centros, a poder dar una respuesta ante situaciones de. La dificultad de los barrios, de falta de trabajo, de necesidad de comida y eso, se organizaron y, bueno, y, y, y ahí surgen las, las organizaciones. Al principio fue como más una cuestión así, más de, de, de, bueno, de, de compromiso más, más social y eso.、Mm. Y después bueno, fuimos como capacitándonos, viendo todo lo que, lo que hacía falta, reconocemos como. Como, otra, como, no, como trabajadores nos llevó bastante tiempo porque estábamos siempre más pensando en、eh, el derecho de las n i ñ e z e s de l a juventudes, como cómo garantizar esos derechos y por ahí q u e d a invisibilizada nuestros a n u e s t r derechos. Entonces, sí,、no. bueno, t u v s t primero todo un camino de ese, de ese recorrido, digamos, de, de, de poder pensarnos a nosotros s s como o o n t r a como trabajadoras.、Eh, Después,、eh, más recientemente, b、bueno, u el n o e aporte también de, de los feminismos, creo que al visibilizar el tema de la, la cuestión de que bueno, la tarea doméstica y la cuestión del cuidado y todas las tareas que, que por ahí no están remuneradas o reconocidas son, son es trabajo, creo que eso también d i g ayudó m o s a a poder、eh, ayudarnos a pensar digamos, esas cuestiones. Y、eh, por otro lado, digo, la pandemia, como más. más Digamos, más, más reciente, reciente、eh, poder poner como en agenda digamos, en la, en la importancia del rol de las organizaciones y el, el tema de los comedores y la, los merenderos、mm. y las tareas de las mujeres para organizar digamos, todo lo que fue poder garantizar el derecho a la, a la alimentación, a las actividades en, en la pandemia, digamos, fue como, como otro, otro escenario digamos, que, que puso en, de relevancia la, la, la tarea que hacíamos. Digo, eso más como, como hechos más históricos después.、Eh, bueno, esto fue acompañado también por, por proyectos en, en cuanto a lo legislativo. Hubo varios proyectos de ley que, que estuvieron dando vuelta pensando en、eh, bueno, las áreas la, de cuidado, el rol de lo, del educador sociocomunitario. Hubo ahí distintas iniciativas de distintos legisladores de, de, de la provincia. Y. Ahí habían tres proyectos de ley que andaban dando vuelta, como pensando esta cuestión. Y ahora, más, más acá, digamos, a nivel nacional, se hizo,、eh, hay un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Nacional, que, que es la Ley Nacional de Cuidados. Entonces, eso abarca por ahí todas las tareas de cuidado, no solamente de los centros, sino todas las á r e a s que tienen que ver con la c con la ancianidad, con las, con las cuestiones más de. de Gente que trabaja con, con población en situación de calle, en situación de consumo y esto, y bueno, y, y hay como una iniciativa ahí de, de regular algo de eso, ¿no?、Mm. Y a la vez, digamos, nosotros、eh, como, como red y como redes nos fuimos articulando también para, para poder poner en agenda, digamos,、eh, acompañamos a m o s d i g estas iniciativas, leímos las leyes, nos consultaron, de hecho, en el. El proyecto nacional que fue con la Secretaría de Niñez, con el Ministerio de las Mujeres,、eh, hizo, digamos, la, la Secretaría de Niñez、eh, hizo toda una consulta con distintas organizaciones de todo el país para ver cuáles eran las realidades.、Uh -huh. Eso, digamos, más de gestión. Y después, nosotros como, como redes nos articulamos también con otros espacios más organizativos que tienen que ver con. Con Interredes, que es, un, es la red de redes en la que participamos y、uh -huh. con la que también、eh, venimos transitando todo este proceso hace más de 30 años también.、Uh -huh. Así que con ellos, que, que en ese colectivo está la red de Matanza, la red de Apoyo Escolar, la red de San Isidro y una red de Caritas、eh, Defensivas, la red de Quilmes, que se llama Colectivo de A Pie, y la、uh -huh. red Andando, que es nuestra, nuestra red más cerquita, más hermana.、Eh, Bueno, con ellos venimos discutiendo y tratando también de poner en todas las, las reuniones que tenemos con los distintos funcionarios, funcionarios de los distintos ámbitos de gestión, tanto a nivel nacional como provincial, la, nada, la necesidad de, de este. Este reconocimiento. ¿no? Uh -huh. n o En los ámbitos municipales se hicieron, por ejemplo, en m o r e n o se declaró el 19 de 9 como el Día de la Educación Popular. Después en k i m e r estaban ahí con una iniciativa más a nivel municipal también de, de declaración del día. Y lo que nosotros estamos intentando es que, además digo de la declaración que, del día, que es algo importante porque es un reconocimiento, es que haya alguna política concreta para. Que los trabajadores puedan tener una seguridad social, que puedan tener sus derechos reconocidos. n o Así que ahí estamos, como, como en, esa, en ese mar de cosas, de, de poner en la agenda el tema de, del reconocimiento nuestro como trabajadores y trabajadoras. Y que es un montón, ¿no? No solamente el trabajo que venimos realizando hace 30 años, poner en agenda, bueno, este trabajo hace 30 años que se está poniendo, sino, bueno, este trabajo de reconocimiento en los últimos años que, decíamos, ha tomado unas dimensiones、eh, importantes y que hasta allí, allí vamos, esa es nuestra, nuestra、sí. meta, sin duda. De hecho, bueno, ahí en estos días salió desde. Desde el Ministerio de Educación de, de provincia,、uh -huh. la Secretaría de, de, de provincia de, de nivel inicial, salió como un, un flyer con el 19, como el Día de la Educación Popular, reconocimiento a los trabajadores de la educación y la, la, a los educadores. Así que, digamos, como que ese, esa cosa que empezó como algo más desde la, las organizaciones, creo que también se va tomando otras dimensiones y、uh -huh. va llegando, digamos, a. A que, bueno, que por lo menos empezara reconocer el día. Y después, para nosotros, creo que lo importante, además de ese reconocimiento de ese día, sea también el reconocimiento con p r e d i c c i o n s concretas.、Mm. Así que, bueno, ahí estamos en esa, en esa disputa,、eh, muy, nada, muy contentos de, de tener un, un, un día en el que decimos, bueno, este es nuestro día, lo celebramos porque lo celebramos. Eh, esa celebración también se da digamos, en la instancia de los centros, las familias. El、uh -huh. 19 de noviembre, concretamente,、eh, hubo muchos festejos de, en distintos centros de la red, en distintos centros de, las, de la interredes. Y bueno, y esta semana es como semana de celebraciones con sus propias comunidades. Algunos hicieron en el propio barrio, con articulación con otras organizaciones, hicieron una unión popular. hubo... Eh, recorridos por los barrios, barrileteadas,、eh, pasear, pasear a Paulo Freire por, por distintos lugares del barrio, un montón de, de actividades hermosas、eh, de celebración. Y bueno, y ahora nos queda la celebración colectiva que del. El sábado, ¿no? Claro, porque digo, si es para celebrar lo, los centros,、eh, las organizaciones, junto a las familias, es algo que nos sale、eh, muy, pero muy bien. Y también tenemos ya pensado el festejo colectivo. ¿De eso ¿Nos d e eso querés contar y adelantar algunas cositas que están preparadas para el sábado? Sí, el sábado vamos a estar en la plaza de José Paz, desde las 2 de la tarde hasta las 5. Ahí、eh, vamos a tener、eh, distintos. Eh, Diferentes propuestas recreativas,、eh, talleres. Vamos a un poco llevar、eh, un poco el, la lógica de, del juego, que es una, una cuestión que está muy presente en nuestros centros, a, a la plaza,、uh -huh. en la que queremos compartir con bueno, con todos los que se acerquen, las familias. Invitamos a todos los que quieran participar、eh, a celebrar con nosotros ese día y, bueno, y, y a poder compartir juntos. Vamos a, a compartir. Tiene una merienda juntos, así que la idea es: van a haber un montón de actividades, talleres, eh, eh, de, de todo un poco、hay、ahí pensada, actividades más de, de juegos, baile, eh, actividades、eh, artísticas, digamos, hay, hay de todo. Y la idea es que, bueno, que, que se acerquen todos los que quieran a acompañarnos para poder celebrar juntos. Bueno, van a venir también, además de, de, de los centros, van a venir también otras organizaciones que, que ya confirmaron presencia. Así que、mm. estamos muy contentos. Ahí hoy había la última reunión para, para terminar de, de cerrar los detalles, pero bueno, estamos muy, muy felices de, de, de poder、eh, festejar, celebrar y, y bueno, hacer una manifestación pública de, de quiénes somos, qué hacemos. Para visibilizar la, la tarea, n o la tarea que, que venimos llevando con mucho compromiso, mucho esfuerzo,、eh, hace muchos años en los distintos barrios. Así que, nada, estamos muy contentos de eso, de poder hacer algo colectivo.、Eh, este año, digamos que también、eh, tiene como, un, como una cuestión especial, porque, bueno, t u v i m o s los, los años de pandemia que、mm. nos costó ahí poder. Que lograr, porque bueno, no las previsiones, las restricciones、uh -huh. de circulación y eso, no pudimos hacer un festejo virtual. Y este sería como el festejo después de, de la pandemia presencial. Así que estamos contentos con eso, muy contentos. Es verdad. Bueno,、eh, Alicia, te agradecemos estos minutitos y nos encontramos entonces el sábado en la plaza de José l p a s a las dos. las de la tarde. entonces Perfecto,、no. bueno, los, que, los queremos mucho, muchas gracias por todo el aporte que ustedes hacen a esta construcción nada, de, de la educación popular,、uh -huh. que, que, que lo hacen con mucho compromiso. Son unos compañeros muy queridos para nosotros y, bueno, nos alegra estar juntos en este camino. Así que un abrazo a ustedes, a todo el equipo ahí y también a, a todos los oyentes de la radio. Bueno, besos para vos y abrazos ahí también a las compañeras de la red que sabemos que están trabajando desde tempranito. Saludos. そう。